بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا Innahu huwas-sami'ul-basir. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alabado sea aquel que tomó a su siervo Muhammad durante la noche para llevarlo de la mezquita sagrada de La Meca al templo de Jerusalén cuyos alrededores bendijimos con frutos y cultivos, con el fin de mostrarle las pruebas de nuestro poder. En verdad, Él es quien oye y ve todas las cosas. Y nos mandó a Musa el kitab, y nos mandó a un húdano para Israel que no se convirtió de mi voluntad. Y entregamos a Moisés las escrituras, la Torah, e hicimos que fueran una guía para los hijos de Israel, diciéndoles No tomen fuera de mí, a ningún protector, ni a ninguna divinidad para encomendar sus asuntos. Zurriyata man hamalna ma'anuhin innahu kana abdan shakuraa o oh descendientes de aquellos a quienes embarcamos en el arca y salvamos junto a Noé sigan su ejemplo ciertamente él fue un siervo agradecido وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الارض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا irrelamos a los hijos de Israel en las escrituras la torá corromperán la tierra con sus pecados dos veces y se convertirán en unos tiranos arrogantes Fa itha ja'a wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadid fajasu khilala ad-diyar wa kana wa'damm maf'ula I quando corrompieron la tierra por primera vez Enviamos contra ustedes siervos nuestros de gran fortaleza y violencia que penetraron por completo en sus hogares para destruirlos. Esa fue una predicción que se cumplió. Sumaradna lakumul karata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wabinina wajalnakum aktharna fira. Luego Les concedimos la revancha dándoles la victoria sobre ellos, y los reforzamos con bienes e hijos. E hicimos de ustedes un pueblo más numeroso. Si les hacía mejor para ellos <tose> y si les hacía mejor para ellos, si les hacía mejor para Jesús, wujuhakum waliydkhululmasjida kamadhaluhu awwal maratin waliyatabburu ma alaw tatbira ilastijimus si hacen el bien lo harán el beneficio de ustedes y si hacen el mal será en perjuicio propio y cuando se cumpla la ultima prediccion sus enemigos los humillarán y entrarán en el templo de Jerusalén como ya hicieron la vez primera y destruirán todo lo que se encuentre ante ellos. Asa rabukum an yarhamukum wa in udtum udna waja'alna jahannama lilkafirin hasira. Si se arrepienten de sus pecados, él se apiadará de ustedes. Pero si vuelven a corromper la tierra, volveremos a castigarlos. Y hemos hecho del infierno una cárcel para quienes rechazan la verdad. Si este Corán se acercó a quien es más fuerte y se acercó a los creadores que se hacen de la verdad, que se han hecho de ser una gran gran obra. Ciertamente, este Corán guía hacia lo que es más justo y recto, y anuncia a los creyentes que obran con rectitud que obtendrán una gran recompensa en la otra vida. Y a quienes no creen en la vida eterna les hemos preparado un castigo doloroso. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا Y el hombre suplica a menudo el mal para él mismo o para su familia cuando está enojado, de igual modo que suplica el bien, pues el hombre es impaciente.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 min Rabbikum wa lit'lamu 'adada al-sinin wal-hisab wa kull shay'in fa-fassalnahu tafsila Yemos hecho de la noche y del día dos señales de nuestro poder Hemos cubierto la noche con la oscuridad para que descansen mientras que hemos iluminado el día para que trabajen y busquen en él el favor de su Señor para que cuenten los años y para que puedan calcular el paso del tiempo. Y hemos explicado todo con detalle. وكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا Y cada hombre cargará con sus propias obras y pecados. Y el día de la resurrección les daremos un registro que encontrará abierto donde constará todo lo que haya realizado. اقرأ كتابك كفا بنفسك اليوم عليك حسيبا Se le dirá: Lee el registro de tus obras. Tú te bastas para juzgarte a ti mismo. Man ihtada fa innama yahtadi li nefsihi wa man dalla fa innama ya dillu alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna muadzibina hatta neba'aza rasula Quien haya seguido el buen camino lo habrá hecho en su propio beneficio y quien sea adjet extraviado lo habrá hecho en perjuicio propio y nadie cargará con los pecados de otro y no castigamos a ningún pueblo sin antes haber enviado un mensajero para advertirlos del castigo <risa> Lika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqi alayha alqawlu fa damarnaha tadmiran. Y cuando queremos destruir una ciudad por sus pecados, ordenamos a sus dirigentes que obedezcan a Ala a través de un mensajero nuestro. Mas estos desobedecen desmintiendo al mensajero que les ha enviado y corrompen la tierra haciendo que se cumpla la sentencia contra dicha comunidad pecadora y la destruimos por completo. Wa kam ahlaknā min al-qurūni min ba'd Nūh wa kafā bi rabbika bi dhunūbi 'ibādihī khabīran baṣīrā Y cuántas comunidades injustas que desmentían a sus mensajeros destruimos después de Noé. Y tu señor basta para conocer y ver los pecados de sus siervos. MEN KANA YURIDU AL AJILA TAAJJALNA LAHU FIHA MA NASHA'U LIMAN NURIDU THUMMA JAALNA LAHU JAHANNA MA YASLAAHA Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura Quien deseo solo esta vida terrenal que sepa que concederemos lo que queramos a quien deseemos Después en la otra vida arderá en el infierno reprochado y expulsado de nuestra misericordia وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا Y quien desee la vida eterna y se esfuerce con sus obras por alcanzarla y sea creyente verá sus esfuerzos recompensados. كُلًا numiddaha ulaiha ulai min ata'i rabbik wama kana ata'u rabbik mahdhura ya todos ellos creyentes o no les concedemos en esta vida de los favores de tu Señor oh Muhammad pues estos no pueden negárseles a nadie Observa cómo hemos agraciado en esta vida a unos más que a otros Y sin embargo En la otra habrá todavía más niveles de distinción. La taj'al ma'a Allahi ilahan akhar fa taq'ud madhmuman makhzula No adores a nadie fuera de Allah. De lo contrario, serías reprochado y abandonado en el infierno.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 فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا یالا ha ordenado adorarlo solo a él y tratar a los padres con amabilidad y respeto Si uno de ellos o ambos alcanzan la vejez en tu presencia no les digas ninguna palabra de reproche ni les faltes al respeto Y háblales con dulzura. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل الرب ارحمهما كما ربيااني صغيرا. Y trátalos con humildad, apiadándote de ellos, y suplica a Alá diciendo: Señor, sé misericordioso con ellos al igual que ellos lo fueron conmigo cuando me criaron de pequeño. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil-awabin ghafur. Su Señor conoce bien lo que hay en su interior. Si son rectos y virtuosos, perdonará a quien se vuelva a él en arrepentimiento. Y concédeles sus derechos a los familiares cercanos, a los pobres y a los viajeros que no dispongan de medios para proseguir su viaje. Pero no derroches. Inna al mubadzirin kanu ikhwan al shayateen wakana al shaytaanu lirabbihi kafura. <tose> en verdad, quienes derrochan sus bienes en el pecado y en banalidades, siguen el camino de los demonios. Y el demonio es ingrato con su señor por haberse revelado contra él. Inna al mubadzirin kanu ikhwan al shayateen ma ta'ridan 'anhum mubtagha rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura Isit alejas de ellos de los familiares y de aquellos a quienes se te ha pedido ayudar económicamente porque no tienes que darles y estás a la espera de recibir un bien procedente de tu señor háblales con amabilidad prometiéndoles que los ayudarás cuando recibas el bien que esperas. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقع ذمّ ملومًا محسورًا Y no seas avaro cerrando tu mano por completo, pues serías reprobado por ello. Ni labras la del todo, derrochando hasta quedarte en la miseria y suspirando por lo que perdiste. Inna rabbaka yabsuṭu ar-rizqa liman yashā'u wa yaqdiru. Innahū kāna bi'ibādihī khabīran baṣīrā. Ciertamente, tu Señor concede un generoso sustento a quien quiere y lo restringe a quien quiere. Él está informado de todo y ve todas las cosas que hacen sus siervos. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا Y no maten a sus hijos por miedo a la miseria. Nosotros somos quienes se les concedemos sustento, así como a ustedes. Ciertamente, matarlos es un grave pecado. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا Y no se acerquen siquiera a la fornicación, pues es una inmoralidad y un mal camino a seguir. Wa la taqutulun nafsa alati harramallahu illa bil haqq. Wa man qutila mazlouman faqad ja'alna li waliyihi sultana fa la yusrif fil qatli innahu kana mansoora. Y no acaben con la vida que Allah ha hecho sagrada, a menos que sea por un motivo justo, Y otorgamos autoridad al heredero de quien sea asesinado injusta e intencionalmente para pedir la muerte del asesino o bien una indemnización en vez de su muerte o para perdonarle la vida pero no transgredan los límites si deciden la pena de muerte ciertamente el derecho del heredero a pedir justicia está garantizado Wa la taqrabu ma la yateema illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda wa awfu bil ahdi innal ahda kana masulā Inos acercquen a los bienes de los huérfanos. No hagan uso de ellos ustedes que los custodian a menos que sea para beneficiarlos hasta que alcancen la madurez suficiente y tengan que entregárselos y cumplan los compromisos, pues se les pedirá cuentas acerca de ellos. واوفوا الكيل اذا كلتم وازنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا Y cuando comercien, den la medida justa y pesen con una balanza exacta para que sean justos. Pues al final es lo mejor y más conveniente para ustedes. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولائك كان عنه مسؤولا Y no sigas nada sobre lo que no tengas firme conocimiento. Pues se te pedirán cuentas sobre el uso que hiciste del oído, de la vista y del corazón o entendimiento. Y no camines por la tierra con arrogancia, pues no podrás penetrarla con tu andar, ni igualarás a las montañas en altura para ser tan imponente como ellas. Y no camines por la tierra con arrogancia, pues no podrás penetrarla con tu andar, ni igualarás a las montañas en altura Todo lo malo que ha sido mencionado y prohibido anteriormente, es detestable para tu señor. Eso es lo que se da <risa> a Dios de tu Señor, y no te pongas con Dios el otro, y te desplazas en el cielo, y te desplazas en el cielo, y te desplazas. Esto es parte de la sabiduría que tu Señor te revela, oh Muhammad. No adores otras divinidades fuera de Allah, pues serías arrojado al infierno, reprochado y expulsado de su misericordia. ¿Afa asfakum rabbukum bil banina wa attahaza min al malayikati inafaa? Iba a escoger su señor para ustedes hijos varones Y tomar para sí hijas, los ángeles, según afirman Ciertamente Dicen algo muy grave Iba a escoger su señor para ustedes hijos varones Y tomar para sí hijas, los ángeles, según afirman Ciertamente, dicen algo muy grave Y hemos explicado con claridad en este Corán todo tipo de ejemplos, promesas y advertencias para que los hombres mediten. Mas todo ello no ha hecho sino aumentar el rechazo de quienes niegan la verdad. Qul law kana ma'ahu alha tun kama yaquluna idhal labtaqou ila dhal al'arshi sabila. Diles omuhan oh mad Si realmente hubiese otras divinidades como dicen, buscarían la manera de llegar hasta el Señor del Trono, Alá. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulun 'uluwan kabira. Glorificado y exaltado sea. Él está muy por encima de lo que dicen.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 lo glorifican los siete cielos la tierra y cuanto hay en ellos y no hay nada que no lo glorifique con alabanzas aunque ustedes no pueden comprenderlas ciertamente él es tolerante e indulgente وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا Y cuando recitas el Corán, O oh Muhammad, interponemos entre tú y quienes no creen en la otra vida una barrera invisible para que no puedan escuchar ni entender lo que dices. Wajajalna ala kulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra Wa idha zakarta rabbaka fil qurani wahdahu wallau ala adbarihim nufura Y les hemos sellado los corazones y tapado los oídos debido a su obstinada negación de la verdad y cuando mencionas a tu Señor en el Corán como un Dios único, prohibiendo la adoración de otras divinidades fuera de él, se alejan de ti dándote la espalda con aversión. Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilayka wa idh hum najwa idh yaqulu adh-dhalimuna in ¿Te siguen a un hombre embrujado? Nosotros sabemos bien con qué intención te escuchan cuando oyen tu recitación del Corán y lo que comentan en secreto cuando los injustos que rechazan la verdad dicen a los creyentes. Solo siguen a un hombre embrujado. Oh kur kayfa tarabu lakal amthala fa dallu fala yastati'una sabila Mira con qué te comparan cuando dicen que eres un hombre embrujado un adivinador o un poeta y cómo se desvían del buen camino para no regresar a él wa qalu Aitha kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'usuna khalqan jadida Y dicen con sarcasmo Cuando seamos huesos y restos volveremos nuevamente a la vida? Qul kunu hijaratan aw hadida Diles oh Muhammad Serían resucitados aw ka'lan min ma yakbur fi sudurikum fa sayaquluna man yu'iduna qulil ladhi fatarakum awwal marra fa sayanghiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna mata huwa qul asaa ay o cualquier otro objeto de la creación que puedan imaginar de mayor dureza o más difícil de dar vida. Entonces te preguntarán ¿Quién los resucitará? Les dirás Aquel que los creó por primera vez. Moverán la cabeza sintiendo en tono de burla y te dirán ¿Y cuándo ocurrirá? Les dirás ¿Y cuándo ocurrirá? puede que sea pronto. Y aun ma yad'uukum fatastajibuuna bihamdihi wa tadunnuuna illabistuim illa qalila Ese día, el día de la resurrección, serán llamados a comparecer ante Alá y responderán obedeciéndolo con alabanzas. Y pensarán que solo vivieron en la tierra muy poco wa kulli ibadi yakulu allatī hīya ahsān, inna sh shaytāna yanzaghu bainahum, inna sh shaytāna kāna lil insāni aduvan mubīna. Y diles a mis siervos, oh Muhammad, que hablen entre ellos con buenas palabras. Ciertamente, El demonio busca sembrar la discordia entre ellos, pues es un declarado enemigo del hombre. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلًا Su Señor es quien mejor lo conoce, oh gentes. Si lo desea, los guiará hacia la fe y se apiadará de ustedes o bien dejará que mueran en la incredulidad y los castigará y no te hemos enviado a ti oh Muhammad en calidad de guardián sobre ellos ni eres el responsable de sus acciones وربك أعلم بمن في السماوات والأرض Walakad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'din wa atayna Dawood zabura. Y tu señor es quien mejor conoce cuanto hay en los cielos y en la tierra. Hemos favorecido a unos profetas más que a otros. Y a David le concedimos los salmos. Quli da'u alladhina za'amtum min salmos duneh fala yamlikuna kashfa ad-darr ankum wa la tahwila diles o oh muhammad convoquen a quienes dicen que comparten la divinidad con allah veran que no pueden librarlos de ningun mal ni pueden desviarlo de ustedes ulā <todic> ka alladhina yad'un ya bataguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu inna 'adhaba rabbika kana mahdhura Aquellos a quienes invocan buscan el medio de acercarse más a su Señor anhelan su misericordia y temen su castigo Ciertamente, el castigo de tu Señor es digno de ser temido. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاباً شديداً كان ذلك في الكتاب مسطوراً. No hay ninguna ciudad que haya desmentido a su profeta que no vayamos a destruir o a castigar severamente antes del día de la resurrección. Eso es algo que ha sido decretado y está escrito en la tabla protegida. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون wa atayna thamudan naqata mubasiratan fadalamu biha wa ma nurcilu bil ayati illa takhwifaa. Y si no enviamos milagros a nuestro mensajero, como solicitan los idólatras de la Meca, es porque las generaciones anteriores no creyeron en ellos cuando los enviamos, y fueron destruidos por ello. Y enviamos al pueblo de Samud una camella como una clara prueba de nuestro poder. Más fueron injustos al maltratarla y rechazar la verdad. Y solo enviamos milagros para que teman el castigo y crean. Y cuando dijimos que Dios te hacía de los hombres, Wa ma ja'alna al-ru'iyan lati araynaka illa fitnatal linnasi wa shajaratal mal'unata fil qur'an. Wa nukhawrifuhum fa ma yaziduhum illa tughyanan kabira. Y recuerda cuando te dijimos, oh Muhammad, que tu Señor tenía a los hombres bajo su conocimiento y poder. Y hemos hecho que lo que te mostramos durante el viaje nocturno y tu ascensión al cielo, y viste con tus propios ojos, así como el árbol maldito que menciona el Corán, fueran una prueba para los hombres, para ver si te creían o no. Atemorizamos a los idólatras con advertencias de diferentes tipos de castigos para que teman pero solo aumenta su rebeldía contra la verdad. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أاسجد لمن خلقته طينا. Y recuerda cuando dijimos a los ángeles que se postraran ante Adán. Y lo hicieron todos con la excepción de Iblis, quien dijo con arrogancia: Voy a rebajarme postrándome ante alguien que creaste del barro. Qala ara'aytaka hadha alladhi karramta 'alayya la in akhartani ila yawm al-qiyamati la ahtanikan dhurriyyatuhu illa qalila. Y le dijo a Adán: Ves a ese Adán a quien has honrado por encima de mí. Si me concedes un plazo hasta el día de la resurrección, extraviaré a su descendencia, salvo a unos pocos. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم مجزاؤكم جزاء أمفورا. Alá le dijo: Vete a ti y a quienes de entre los hombres te sigan les bastará como retribución el castigo del infierno واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا y seduce a quienes puedas de entre ellos con tus palabras arremete contra ellos con todas tus fuerzas de caballería e infantería participa de sus bienes y de sus hijos corrompiéndolos y hazles falsas promesas mas las promesas del demonio son siempre falsas inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultaan En verdad, que no tendrás poder sobre mis siervos devotos, y tu señor se basta para protegerlos de tus maquinaciones. Rabbukumul ladzi yusjilakumul fulka fil bahri litabtagu min fadlih innahu kana bikum rahima Su señor es quien impulsa las embarcaciones para que naveguen en el mar con el fin de que busquen su favor comerciando. Ciertamente, él es misericordioso con ustedes. Y si el desastre de la tierra se despega en el bosque, no se despega sino a Dios, y cuando se despega en el bosque, se despega en el bosque wa kana al insanu kafura. Y si sufren una adversidad en el mar, aquello que invocaban los abandona, excepto él. Y cuando él los salva de morir ahogados y regresan a tierra firme, le dan la espalda, pues el hombre es desagradecido. A fa amin an yakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaykum hasiban thumma la tajidu lakum wakeela Akaso se sienten a salvo de que haga que los trague la tierra o de que envíe contra ustedes un viento cargado de guijarros Entonces no encontrarían quien los protegiera del castigo Am min ثم ان يعيدكم فيه تارة اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا o bien se sienten a salvo de que los devuelva de nuevo al mar y envíe sobre ustedes un viento huracanado que los ahogue por negar la verdad entonces no encontrarían quien los auxiliara y le pidiera cuentas por lo sucedido Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddhalnahum ala katirin mimman khalaqna tafdhila La hemos llevado por tierra y por mar. Le hemos concedido un buen sustento. Y la hemos favorecido más que a otras criaturas. Y a la hora de la vida, la hemos llevado por tierra y por mar. Y a la hora de la vida, la hemos llevado por tierra y por mar. Recuerda el día de la resurrección, en que llamaremos a todas las comunidades por sus respectivos profetas. Quienes reciban el registro de sus acciones en la mano derecha, lo leerán contentos, y no serán tratados con la menor injusticia. Y quien estaba en este <tose> lugar, fue en el último lugar, y fue en el último lugar, y fue en la razón. Y quien haya estado ciego en esta vida ante la verdad y la haya desmentido, también lo estará en la eterna y se hallará aún más extraviado. A punto estuvieron de desviarte quienes rechazaban la verdad de lo que te habíamos revelado oh Muhammad para poder inventar algo distinto contra nosotros entonces te habrían tomado por un fiel amigo walaulā an thabbatnāka laqad kittat turtanu ilayhim shay'an qalīla si no vieramos hecho que te mantuvieses firme Poco habría faltado para que te inclinaras un poco hacia ellos, para que te siguieran. إذا لذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. Y si te hubieses inclinado hacia ellos, cediendo en lo que te pedían, entonces te habríamos hecho sufrir un doble castigo en esta vida y un doble castigo después de la muerte y no habrías encontrado quien te ayudara con nosotros. Y enkadu la yastafizunaka min al-ard li yukhrijuka minha wa idhal la yalbathun khilafaka illa qalila. Y apuntó estuvieron de intimidarte para que dejaras tu tierra. Pero entonces no habrían permanecido en ella tras irte, excepto muy poco tiempo. Sunnatam man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu lisannatina tahwila Este fue nuestro proceder con los pueblos a los que enviamos nuestros mensajeros con anterioridad a ti oh Muhammad y los desmintieron y no encontrarás cambios en nuestra manera de actuar Aqimissalata lidulukishshamsi ila ghasaqillayli waqur'analfajr inn Qur'analfajri kan mashhuda Realiza los rezos prescritos en el Salat desde pasado el mediodía hasta llegada la oscuridad de la noche así como al alba pues la recitación del Corán antes del amanecer es presenciada por los ángeles Wa min al-layli fa tahajja bidhi nafilatan laka asaa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda Y prolonga la recitacion del Coran en tus rezos voluntarios de la noche para que tu Señor te conceda al maqam al mahmud una dignidad gloriosa Wa qur rabbi adkhilni mudkhalan sidiqan wa akhrijni mukhrajan sidiqan waj'al li min ladunka sultanan naseera Izi tras haberte ordenado emigrar Señor haz que tenga una entrada honorable en la ciudad de Medina y una salida victoriosa de la Meca y concédeme de tu parte una autoridad que me ayude a vencer a tus enemigos. و قل ا الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. Idi, ha llegado la verdad y la falsedad se ha desvanecido. Pues la falsedad siempre acaba desvaneciéndose. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil-mu'mineena wa la yazidudh-dhalimeena illa khasara Y hemos revelado en el Corán el cual es una cura y misericordia para los creyentes mas no hace sino incrementar la perdición de los injustos por rechazar la verdad Wa itha anamna ala al-insani a'rada wa na'a bi janibihi wa itha massahu ash-sharr kana ya'usa Isi concedemos al hombre parte de nuestro favor se aleja ingrato y arrogante mas si lo alcanza la adversidad se desespera de la misericordia de Allah Qul kullu aemul ula shaklatehi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila diles cada uno actua segun sus propias inclinaciones y su señor conoce bien quien esta bien encaminado Wa yas'alunak 'ani ar-ruhi qulir-ruhu min amri rabbi wa ma'utiitum min al-'ilmi illa qalila It preguntan acerca del alma. Diles, oh Muhammad, es un asunto que solo mi Señor conoce y sobre el que apenas se les ha concedido conocimiento. Wa la Y si quisiéramos, te haríamos olvidar lo que te hemos revelado, oh Muhammad. Y entonces no encontrarías quien te ayudara impidiendo que lo hiciéramos o restituyéndote el olvidado illa rahmatam min rabbik inna fadlahu kana alayka kabira mas tu señor ha fijado el coran en tu corazón por misericordia suya realmente su favor sobre ti es inmenso ul la inijtama'atil in وسوالجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا دليس aunque se unieran los hombres y los jinn para producir un corán semejante a este no podrían lograrlo Aún ayudándose entre ellos. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. E, ciertamente hemos expuesto con claridad a los hombres en este Corán todo tipo de ejemplos y explicaciones pero la mayoría de la gente rechaza la verdad y no acepta sino la incredulidad. Y dicen los idólatras de la Meca, no creeremos en ti hasta que no hagas que broten para nosotros manantiales de la tierra. O sea, no creeremos en ti hasta que no hagas que broten para nosotros manantiales de la tierra. خَيْلٌ وَعِنَبٌ فَتَفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرَا أَوْ تَنْتَغَسُ جَارْدِينَ دِفَالْمِرَا سِي دِينْدُسْ وَيَغَاسْ كِبرُوتِن رِيُوسْ كِيلُوَتْرَافِيَسِن أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا o hasta que hagas que el cielo se caiga en pedazos sobre nosotros como dijiste o nos traigas a alá y a los ángeles ante nuestros ojos au yakuna laka baytun min zukhruf aw tarqa fis samaa wa lan numina lirqika hatta tunzila alayna kitaban naqra Qul subhanan rabbi hal kunt illa basharar rasula O bien poseas una casa de oro o haciendas al cielo y aun así no creeremos en tu ascensión a menos que desciendas con un libro de Allah que podamos leer Di o oh Muhammad glorificado sea mi Señor No soy más que un humano enviado como mensajero de Allah. Wama mana an-nasa an yu'minu id ja'ahum al-huda illa an qalu ab'ath Allah basharan rasula. Yasiy al-rusul al-ummar al-sabiqa no creyeron tras habérseles mostrado el buen camino, es porque decían al igual que dicen los idólatras de tu pueblo, ¿Alá ha enviado a un ser humano como mensajero? Si hay en <tose> la tierra un monstruo que se deshidrató, no se deshidrató a ellos de los cielos del Señor. Diles Si los ángeles caminaran tranquilamente por la tierra o la habitaran les habríamos enviado del cielo a un ángel como mensajero Qul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basira Diles ¿Acaso basta como testigo entre nosotros Ciertamente, él está informado de lo que hacen sus siervos y ve todas las cosas. Y quien le da a Dios, es el hombre. Y quien le da a Dios, no encuentre a ellos un hombre de los demás. Wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira Akil akinala qiya hasi ala al verdad estara bien guiado y no encontraras a nadie que pueda ayudar fuera de Allah, a quienes Él extravía por rechazar la verdad. Y el día de la resurrección, reuniremos a estos boca abajo, ciegos, mudos y sordos. Morarán en el infierno, y cada vez que el fuego vaya a extinguirse, lo avivaremos. Eso es lo que les da. <risa> bi annahum kafarū bi āyātinā wa qālū wa qālū aidhā kunnā 'iẓāman wa rufātan a innā lamab'ūthūna khalqan jadīdan tal sarā al-rikampensa ke obtendran por haber negado nuestras aleyas y las pruebas de nuestra unicidad y por decir con sarcasmo cuando seamos huesos y restos volveremos nuevamente a la vida awalam yaraw anna allaha alladhi khalaq as-samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum qadirun ala an Yakhluqu mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la rayba fihi fa abaddhal zalimuna illa kufura Acaso no ven quienes rechazan la verdad que aquel que creó los cielos y la tierra Allah tiene poder para volver a crear a los hombres nuevamente tras su muerte y ha fijado un plazo para la resurrección que se cumplirá sin duda alguna pero los injustos rechazan la verdad y no aceptan sino la incredulidad. Qallaw an tumtamlikuna khaza'ina rahmatir rabbi idhal amsaktum khashyata al-infaq. Wa kanal insanu qatura. Diles O oh Muhammad si fueran los dueños de las provisiones con las que Alcalá lo sustenta las retendrían con avaricia por miedo a que se agotaran pues el hombre es mezquino por naturaleza وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ fas'al bani isra' ila idja'ahum faqala lahu fir'aun inni la'azunnuka ya musa mas'hura i ciertamente concedimos a moises 9 claros milagros pregunta a los hijos de israel si cuando se presentó moises ante ellos El faraón no le dijo Oh Moisés realmente creo que estás embrujado Dominus caelorum et terrae, volans, et non puto te, Pharao, destruendum. Moyses respondit: Scis quod haec miracula Dominus caelorum et terrae mittit ut probationem veritatis meae. Et vere puto te destruendum, o Pharao. Fa arada an yastafizhum min al-ard fa'agraqnahu wa man ma'ahu jami'a Ya al-Fara'un kisu expulsarlos a Moisés y a su pueblo de la tierra de Egipto Mas lo ahogamos junto con todos los que estaban con él Wa qulna min ba'dihi li bani Isra'ila askunu al-ardha fa idha ja'a wa'du al-akhirati ji'na bikum lafifa Idijimos despues a los hijos de Israel Habit en la tierra de la gran Siria y cuando llegue la promesa de la resurreccion los haremos comparecer a todos wa bil haqq anzelnahu wa bil haqq nazel wa ma aruselnaka illa mubashiran wa nadira y verdaderamente lo hemos revelado el Corán y lo hemos revelado a Muhammad con la verdad pues ha sido preservado y protegido y todo lo que contiene es cierto y todo lo que contiene es cierto Y no te hemos enviado a ti, oh Muhammad, sino como portador de buenas noticias para los creyentes y como amonestador para quienes rechazan la verdad. Wa Qur'an an farqnahu li taqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila Hemos dividido el Corán en partes para que lo recitaras a los hombres de manera gradual y lo hemos revelado por etapas. Qul aaminu bihi aw la tu'minu Innal ladhina ootul ilma min qablihi itha yutlaa alaihim yakhruuna lil azqaani sujada Diles a quienes niegan el Corán Tanto si creen en Él, como si no, es la verdad, y su creencia en Él, o su rechazo, no incrementa ni disminuye su veracidad en lo más mínimo. Y quienes recibieron el conocimiento, los judíos y los cristianos, con anterioridad a la revelación del Corán, y no se desviaron de la verdad que contenían sus Escrituras, se postrarán con sumisión cuando éste se les recita, porque reconocen que la verdad que procede de su Señor. Y dicen: Glorificado y exaltado sea nuestro Señor. Él está por encima de lo que le atribuyen los idólatras. Su promesa de la resurrección y la rendición de cuentas ha de cumplirse. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُّعًا Y caen postrados llorando. Y el Corán aumenta en ellos su humilde sumisión a Allah. قُلِدْعُ اللَّهَ أَوِدْعُ الرَّحْمَانَ أَيَّمَّا تَدْعُ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى Wa la tajhar bi salatika wa la khafit biha wabtaghi bayna dhalika sabila Diles No importa si lo invocan diciendo Oh Allah, oh Clemente, o utilizan otro de sus nombres, pues a él pertenecen los nombres más sublimes. Y cuando realices el salat No levantes excesivamente la voz ni la silencies, sino que busca un término medio. واقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إذ ي ألا بداء سهادا quien no ha tomado ningún hijo para sí ni comparte con nadie su soberanía ni necesita de ningún protector y proclama su grandeza con alabanzas